p a m a s i t a Este catorce e nos vamos al pelo. ¡No! ¡A comer! ¡No! ¿Qué quieres, mi palomita? Por el día de la m o r quiero bailar, t o m a r Más grande de los amantes, los amantes de la cumbia. Jueves, jueves 14 de febrero, en el Sky Blue, desde las 7 de la noche. Con su e x i t a z o el c h u c i ó n vuelven totalmente renovados. Por Arequipa, los nuevos c h a r a a s a m ンプ De José Rosas プの人たちのために、ジャンプの人たちのために、ジャンプの corazón ジャンプの人たちのために、ジャンプの人たちのため Pampamante, bella, cautivando con su cuerpo. a z Isabel, Isabel y su grupo, Taurus. Ser tu amante, te noto tu adoración. Characatos del amor, corazón tropical, Taurus. Cada grupo con su cantina, sus regalos, sus exitazos. Este jueves, jueves 14 de febrero, en el Skyblue, i e t 7 de la noche. Premio a la pareja más fiel, a la pareja. よかった。